Los amigos de Gustavo Sirtori Ya nada me importa si me ven llorando Que me va a importar si hasta he perdido el orgullo? Si el día que te fuiste derrumbaste mi mundo Ya no soy el mismo, vieras como he cambiado Si el día que te fuiste derrumbaste mi mundo Ya no soy el mismo, vieras como he cambiado Vago por las calles caminando sin rumbo Porque hasta en mi pueblo siento ser un extraño Pero lo más triste cuando llego a tu barrio Con tanto recuerdo que hay de ti me confundo La distancia ha aumentando mi amor por ti Tú le has hecho mucha falta a mi corazón No sabes cuánta nostalgia, cuánto dolor Me acompañan desde el que. Diariamente a Dios le pido con devoción Que me dé fuerza y valor para resistir Diariamente a Dios le pido con devoción Que me dé fuerza y valor para resistir Porque si no vuelves pronto seguro estoy Que solamente el recuerdo hallarás de mí Primera vez que siento miedo en la vida Como quisiera ser un niño inocente Para brindarle una sonrisa a la gente y no mi con alegría afinidad. Esta canción es la verdad es mi mentira. Aquí me quejo si yo he labrado mi suerte. La distancia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 Soy el culpable que te hayan mandado para tierras lejanas. Con una decisión que la tomaron tus padres, porque les dolía ver como yo te engañaba. Ya pagué mi error, tú tienes que perdonarme. Es una lección que nunca voy a olvidarla. Solamente Dios que ve hasta el fondo de mi alma. Sabes que si me siento menos que nadie. Yo quisiera tener alas para volar. Desafiando las alturas llegar a ti Refugiarme entre tus brazos, ponerle fin Al dolor que me produce esta soledad Y también con la ternura de tu mirar Endulzar esta amargura que llevo en mí Y también con la ternura de tu mirar Endulzar esta amargura que llevo en mí Porque en realidad yo siento muy cerca el fin, si es que no hace mucho tiempo estoy muerto ya. Primera vez que siento miedo en la vida, como quisiera ser un niño inocente, para brindarle una sonrisa a la gente y no mis versos con alegría fingida. Esta canción es la verdad de mi mentira. ¿A quién me quejo si yo he labrado mi suerte? Esta canción es la verdad de mi mentira ¿A quién me quejo si yo he labrado mi suerte? Yo quisiera tener alas para volar Y llegar hasta las playas de San Andrés Arrancar mi sufrimiento, tirarlo al mar Para que ella nunca más agobie mi ser Y también con la ternura de tu mirar Endulzar esta amargura linda mujer Y también con la ternura de tu mirar Endulzar esta amargura linda mujer Yo quisiera tener alas para volar Y llegar hasta las playas de San Andrés Arrancar mi sufrimiento también con la ternura de tu mirar